Me aventé uno, brody, ahorita. Es decir, al aire. No. Sí, me aventé un sprint del baño para acá. Oh. Y ya estoy aquí. Son muy mal pensados últimamente. El otro día decía yo que hay mujeres que han hecho crédito. Hay mujeres que se han hecho crédito y que les debemos de dar soltar un poco más la cuerda que a las otras, ¿no? O sea, cuando usted... En primer lugar, tienes que tener una buena mujer. Esa es una... Y si tú sabes que en el camino no va haciendo las cosas como tú quieres, tienes que irla alineando, pues educando y amansando a como a como tú vas, ¿no? Porque hay que recordar que el hombre, aunque no lo crean, es más ecoánime, piensa malas cosas, aunque no lo han dicho históricamente, que no es así, que la mujer es más madura y bla, bla, bla. Sabemos que no lo es. Eso está comprobadísimo, pero... ...psicólogos, doctores, eh, locutores... ...presentadores de televisión, cantantes... ...dicen, no, que la mujer, ¿por qué? ...por quedar bien... ...les voy a decir por qué, antes de ir al otro... ...por qué eh, los medios de comunicación... ...quieren quedar bien con la mujer... ...y se los voy a decir rápido... ...y el que no se de acuerdo conmigo... ...sinceramente está viviendo en otro planeta... ...y ustedes mujeres lo saben... ...pregúntame Garbanzo... ...maestro hermoso, precioso... ...por qué es que los medios de comunicación... ...quieren quedar bien con las mujeres... Maestro hermoso, precioso, bebé de luz ¿Por qué es que los medios de comunicación quieren quedar bien con las mujeres? Porque este es un negocio oh. Permíteme, todavía no termino Porque este es un negocio ¿Quién consume más? El doble por los eh, sí, las mujeres ¿Las mujeres no, consumen más? Sí, claro ¿Lo doble lo o doble. lo triple? Lo doble eh, es en las encuestas. Entonces imagínense ustedes Todos hablando la verdad sobre lo que son Se les cae el negocio Por lo tanto Tenemos que endulzar, endulzarles el oído Este segmento va contra todo Lo que ustedes ven en tele y en radio Este segmento Ya hay unas otras copiecillas ahí Chatarrillas que quieren Pero uno sabe dónde está él ¡Claro! ¡Bravo! ¡Oh, ¡Todos sumisos! Tenemos la cabeza inclinada ante usted, maestro Gracias por darnos un poquito de su sabiduría Teta mamá, Así que teta, nada más se los digo Teta mamá. Ok Entonces cuando en los medios de comunicación y en todos lados se habla de eso y de eso y de eso Pues en qué termina el señor que me llama Mandilón aquí En qué termina el muchacho que me llama Mandilón aquí diciendo Que si no sé de dónde nací O sea, vean la estupidez de la gente Cómo quieren defender su punto Salen con la tontería El otro día escribió una señora y dice Doggy, si supieran lo idiota que se oye la gente diciendo que si, no saliste, que si no sabes que saliste de una mujer Ya no lo dirían Y se los digo yo Si supieran cómo se escucha cuando dicen eso No lo dirían, es obvio ¿Y tú qué no salís Bueno, porque lo oyen Entonces lo repiten, lo repiten, lo repiten Yo les aseguro que gente Que ya saben que soy un estúpido Diciendo eso no lo van a decir Se los aseguro Porque nadie más se los ha dicho. Entonces una vez que lo oyen ahorita, están manejando, están en su casa, están dicen, bien razón. Y si lo dicen, pff, ya es el colmo. ¿De qué estamos hablando? ¡Bravo, bravo, bravo! <risa> la, la, es, la otra es, a la mujer se le respeta. No, señores, al ser humano se le respeta. Okay, a ver si cambian ya esa palabrita, porque qué no que somos iguales. No que estamos buscando igualdad, no que son buenos seres humanos. A la mujer no nada más se le respeta, a el ser humano se le respeta. Y se respeta la vida del ser humano, no es primero vamos a salvar a las mujeres, y luego los niños y el güey del hombre a ver si le a ver si hay espacio. No. No, no, no, no, en el mundo mío, en el del Doggy, de verdad que hay igualdad, que se salve quien pueda. La verdad, aquí yo no ando con hipocresías. Ay, sí, primero. ¿Por qué? Porque yo no estoy vendiendo. Sigan oyendo, les están vendiendo. Y la mujer muy concha. Y el mandilón, pues como no puede levantar la voz, porque lo golpean, pues ¿qué hace? Pero bueno, vayamos al tema del día de hoy. Mujeres que se han ganado crédito. Llegas a tu casa. Llegas a tu casa. Tu mujer... Te dice, mi amor, qué bueno que llegaste, aquí está tu comidita. Antes de irte, se levanta, se esmera, te hace tu lonche. Estoy hablando de las amas de casa, que es un trabajo muy duro, que es un trabajo. Cuidado, mujeres, cuando esas mujeres que andan trabajando allá donde les pagan el cheque dicen, ay, pues ella no trabaja, nomás está en la casa. A una buena ama de casa es trabajo, porque hay otras que están ahí, pero no. No lo hacen Están esperando que llegue el güey del trabajo Para que les ayude a hacer lo que ellas tienen que hacer <risa> ¡Bravo, maestro! Gracias, gracias ¡Maestro! ¡Maestro! Ma Oiga, maestro Doggy A veces sí, la verdad Yo siento que usted es de verdad Un arcángel, una cosa así ¡Qué bárbaro! ¿Cómo nos cuida? Gracias, brody Eh, vamos con ¿Qué crédito se ha ganado tu mujer Para que tú le des esa libertad a Hacer Y obtener los derechos Que ella se merece Uno debe de ganarse derechos Y ahorita les voy a decir desde donde nos enseñan a, a ganarnos nuestros derechos Y lo que tenemos Yo me acuerdo desde que era estaba en el kinder Que si tú no te portabas bien Y no hacías lo que tenías que hacer No tenías recreo Eh, había un castigo. Yo me acuerdo, en primaria yo me acuerdo que si no hacías lo que tenías que hacer, la maestra te dejaba y no te daba recreo. Yo me acuerdo que mi mamá si no hacía las cosas que tenía que hacer, me, me castigaba y no jugaba. No salía a jugar o no podía ver la televisión. ¿En qué maldito momento de su estúpida vida dejaron que la gente obtenga beneficios sin ganárselos? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento una mujer por tener... Boobies y Nachas va a tener todo Porque nada más porque sí Sin ganarse lo que ha hecho por ti Olvídense del sexo, el sexo también lo disfrutan ellas ¡Bravo! Un <risa> no sacrificio ¿eh? No, no es maestro, sacrificio. qué bárbaro Qué inteligencia qué cátedra, nos, qué cátedra nos está dando Oye, maestro, le tengo una pregunta Porque ya ve que habemos hombres Que a veces somos un poco lentones De pensamiento Y, y pues no sabemos el orden De lo que nos dice Usted cree que sería buena idea, maestro, agarrar una libretita, un cuadernito y apuntar las cosas buenas que hace la mujer para ver como un reporte de crédito, pero Por persona. favor, y, y por sí háganlo. M Muchas veces yo lo yo he oído que dicen, "Pues sí, brody, pero luego se mocha. Se mocha." O sea, que si no le das eso no se mocha. Ahora, por un palenque acá a poco todo eso Ahora, ¿tienen mujeres que son responsables? Que saben administrar su dinero. Tienen bien aseados a sus hijos. Ese tipo de mujeres hay que cuidarlas, que te tratan bien. Hay un hay un intento que yo le llamo. Y para que entiendan las mujeres. Ustedes cuando van a comprar una bolsa. De estas corrientitas como Michael Kurs. Eh, por ejemplo. Y... Y compran una bolsa pirata. ¿Cuál prefieren? ¿La pirata o la otra? Si me dicen que la pirata. Me están mintiendo. Si dicen que la otra. Hay que ganársela. Hay un intento de bolsa original en mujeres. Las voy a comparar con las bolsas ahora. Ay, ya ay, ay, maestro. Es, está la pirata. Y está la original. La pirata es aquella que dice me dice. Doggy. Pues yo a mi viejo le doy su comida y cuando viene le doy de tragar y con mí no me puede decir nada. Yo te les voy a decir algo. Es una bolsa pirata. Ah. Porque si está ahí, lo está haciendo, pero no debe ser así. Tienes que ser con gusto, con cariño, con amor, con mala cara, de cara de pedo. Mejor no lo hagan. Regreso. Bravo. Más, más, mucho más Con el y quieres más Llama al 1-888-874-2656 Bueno, vamos a tomar un par, de, un par de llamadas Y ahorita seguimos más con el tema eh, Vamos con Esteban Esteban, buenas tardes Esteban Hola, Dougie, buenas tardes. Adelante, he brother. He otras ocasiones, he eh, platicado contigo, yo creo que dos, ah. en alguna de ellas, este como siempre, sales enojado y, y dices que no, y sales como que colgando y haciendo tus berrinches. Este día, que debería quedar en la memoria no nada más de, de tu bachichín, le dijo aquel de, del garbanzo, debería quedar en la memoria de... De todo mundo en, en, en, en de los oye, oye, no, no me diga chichingle el garbanzo a sus órdenes el próximo <risa> sí. mini líder si hay el encargo verdad que que termine el esteban eh y hoy por primera vez parece que sí hiciste tu tarea hoy si te llama alguna mujer de las que en algún momento se han sentido ofendidas por todas las cosas que has dicho y que a veces sí las ofendes, porque no es tanto que te si, sees y túreces del viñito que en el mall la, la mamá dice no te lo voy a comprar y se revuelca y termina haciendo lo que quiere. Pero esta vez hiciste tu tarea, quiero que quede en la memoria de, de Tochichincle y de nosotros, que si sí estás haciendo las cosas que hoy quien te llame va a hacer para felicitarse, porque si no, entonces se va a ganar la, la el saludo de la porra. De entonces todo. llama y felicítame nomás, por favor. No, era... Me ¡Oh! Nada más es menester decirte lo que te dije. No tengo por qué estarte lamiendo los pies como lo hace Tochichín. Maestro, no perdón que no, no le he acomodado su si cuello de la cabeza. ¿eh? Esta vez sí te preparaste. Esta vez si sí pudiste hacer las cosas. No, amiga. Yo, yo, yo siempre les cambio... Muchas felicidades. Gracias, brother. Hasta, yo, luego. hasta luego. Yo siempre les cambio esto y les digo... No, no es así. Como hay mujeres que llaman... Ahora sí tienen razón. No, yo siempre tengo razón. Y yo siempre me preparo. Nada más que hay días que a usted les cae más el temita... Y dicen, ah, sí, sí, ahora sí. No, están equivocados. Tengo mucho tiempo haciendo esto y siempre me preparo. que ¿Estoy corriendo a cámara lenta o qué? <risa> es que es música angelical, celestial, porque usted está aquí. Vamos con Rafael. Vamos con Rafael. Rafael, buenas tardes, brody. Muy buenas noches, mi maestro, profeta. Buenas noches. Muy buenas bro. noches. Buenas noches, brody. Eh, maestro, yo sé que este tema ya usted lo tiene bien repasado, pero quiero confesarle que pequé, maestro, caí en la tentación. <risa> me metí con una mujer con hijos, una madre soltera. Ay, no, escúcheme las clases. Eh, estoy muy arrepentido, maestro. Le voy a poner nada más tres cosas que me pasaron con esta mujer rápidamente, maestro eh usted no sabe la la la fur la rabia la la frustración que siento maestro porque yo la quería eh, Adopté los hijos de ella como míos llegué de, de mi trabajo yo trabajo en remodelaciones de casa el viaje era de una semana maestro pero se complicaron las cosas y nos despacharon un día a miércoles llegué de sorpresa, bueno, le llevaba hasta comida alegre con mi mujer y, y encuentro al papá de los niños en la sala eh, semidesnudo, maestro mi mujer no estaba, andaba trabajando ese es un ejemplo que me puso ella, me dijo, no, la niña quería que él se quedara a dormir acá y se quedó a dormir no, maestro, se es que lo ha dicho muchas Suspección, veces que, atragarme eso, maestro porque es, la, es el padre de la niña Y la niña quería que él se quedara a dormir. Y en mi mente cruzaron muchas cosas. Bueno, ¿dónde es que dónde se quedó? A ver, Brody. A ver. Vamos a decir que el Brody se quedó y no pasó nada. Vamos a decir Supongamos. que el, vamos a suponer eso. Vamos a decir que el Brody se quedó y le aventó tres ceditos. Vamos a ponerle que el Brody acababa de llegar esa mañana y le hizo el amor y la despachó bien servida. Vamos a por, bueno, vamos a poner todos los todos los escenarios. A lo que voy Se está yo. Está haciendo mucho daño, maestro. Con su que está haciendo. Maestro. A lo que voy Se yo. Está más, a lo que voy yo Brody. Oigan bien esto. ¿Qué tal si no pasó nada, pero al final de cuentas esto es lo que acarrea una mamá soltera? So, bravo, maestro, bravo, un último, bravo, bravo. Maestro. Uh -huh. un, último, un último ejemplo Otra cosa que me pasaba muy Muy consecutivo A ver, permíteme, todavía no termino Imagina okay. ustedes, Brody, que me pelean acá Es que yo le tengo confianza Así se queda, se queda ahí con Y como dice este Brody, es el papá de las niñas De los niños Brody, por donde le busquen una mamá Con hijos es un problema extra ¿Qué, ¿Cuál fue la otra, Brody? Eh, bueno, cuando yo quería Tener intimidad con ella Cuando Pues obviamente, era mi mujer y yo quería estar con ella No, no podía porque los niños estaban despiertos Tenía que esperar, a que, ok, yo entiendo eso, obviamente son niños Pero ellos tienen su cuarto, no, ella quería dormir sus niños En el cuarto, dormirlos y después, pero ya después yo estaba dormido, maestro Por lo menos no te o sea, que tú se los llevaras sí pero usted ustedes no me hacen caso dicen que hace buen jale que es buena mamá yo les voy, yo voy a decir a todos los que andan ahí diciendo que oh, que una mamá soltera es buena y no sé qué les voy a decir no tengan sexo con ninguna a ver si a ver si es verdad que están con ella por por ella o por otra cosa no maestro, les hacen unos terminar. buenos jales por eso están ahí maestro ya para terminar sí eh, ahora ya me divorcié con ella ya me dejé Y resulta que ahora la casa me la está peleando. Porque metió la orden al juez y dice de que la casa la hice en el matrimonio con ella, o sea, en este estado no es necesario casarse. En ese estado, en este estado tú vives un tiempo con tu pareja y ya se considera matrimonio. Ahora la casa me la está peleando porque tengo que darle la mitad de la casa, vender mi casa y darle la mitad a ella. Casa no, no, que yo la trabajé. ¿En qué estado estás? en Nueva York, maestro. Sí, brody. Lo que pasa es que así viene siendo y pues ni modo. Es parte maestro, de del rollo. Se que, maestro, siento que lo que me está pasando lo tengo bien merecido por no haberle escuchado, no haberle puesto la atención que tenía que haberle puesto, maestro. Por supuesto, gracias, claro. Gracias por llamar, brody. Que, que sirvas como ejemplo para otros para no cometer el mismo error, maestro. Eso es lo que se puede rescatar de esta llamada. ¿Sabes cómo lo soñé ayer, maestro? Lo soñé con un sombrero Que estaba en, que estaba en calzones eh, en la sala No, no, no Ah, no, no, no, El papá de los hijos los... <risa> Lo soñé con Imagínate un Imagínate que un día yo esté en calzones en la sala Y que venga el, el, eh, el mero machín ahí de, de la mamá de Cruzito y, y le diga yo Ey, brody eh, Cruzito quería que me quedara aquí Y aquí ando en puros calzones ¿Qué va a ver ella que no haya visto ya? Claro Y claro. te está hablando de buen bulto ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo me soñaste? Ay, anoche lo soñé, maestro este Con un sombrero, una tejana Sin camisa Unas chaparreras Sin calzones Y con un látigo en su mano castigando a los Mandilones Tita, mamá. Tita, mamá. <risa> Castigando a los mandilones, maestro un justiciero total, así, le hacía el, el, el, el látigo, le hacía, y luego al último le zumbaba. Después desperté y... Bueno, estoy hablando y les digo lo siguiente. Denle, en la clase del día de hoy quiero que hayan aprendido esto. A la gente se le da cuando se lo gana. Ahora dicen yo, es que no se lo gana, maestro. Pues hay que hacer que se lo ganen. Si intentan, intentan y no se lo gana, lo que le van a dar no tiene caso. Van al revés. No sean tontos, van al revés. Les dan para recibir amor. Y no, cuando tienen amor, se les da. ¡Bravo! ¡Bravo! Oh. ¡Qué bárbaro, maestro! ¡Qué bárbaro, maestro! Ahora sí se les está pasando, la neta, ¿eh? Acuérdense de esta frase. Les dan para tener amor. Y no es así. Cuando tengan amor, que se hayan ganado, se les da. qué ¿Verdad? Bien, bien vamos con las últimas llamadas, porque ya me voy. La Chocorita les tiene algo muy interesante. Buenas tardes, Noemí. Hola, buenas tardes. Adelante, Noemí. Seguramente, como dijo aquí Brody, me van a llamar para darme las gracias. ¿En qué me vas a dar las gracias? Pues sí, felicidades, porque pues sí dijiste algo... Fue cierto para las damas de hogar, pero yo no soy una ama de hogar, soy una madre soltera. Mm, qué bueno. Uh, uh, um, y te quería preguntar, no es acerca del tema que estás llevando, pero sí quiero preguntarte, porque siempre dices que una madre soltera no es un buen partido, y un padre soltero sí es un buen partido. Ayer, eh, bueno, la semana pasada vi tres días hablando de eso, y la verdad, perdón, no quiero ser grosero, pero no pienso repetir todos los tres shows contigo. Oh, pues es que la semana pasada no no lo escuché. Bueno, ya ya habrá tiempo para volvérselos a a decir por qué. Y con mucha razón ma muchas mamás solteras llamaron llorando diciéndome, "Ahora sí, tienes razón. Te perdono", le decían. ¿A una sí. le mandó flores, mire qué bárbaro. Claro, claro, Lupita de allá de claro. del Paso, arrepentida por las ofensas y eh, "Lo siento, no a mí que seas mamá soltera, pero no pasa nada, eres una buena mujer y sigue adelante, ¿okay?" Okay, muchas. No, de nada, Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. No, pues yo quería felicitarlo por el programa que es una enseñanza que nos da pero quería opinar sobre las mujeres porque no todas las madres solteras son muy iguales Claro que no, unas son peores Y otras son mejores Claro, Dios pero, pero siguen siendo un mal partido eh yo sé que las mamás solteras son buenas porque son fuertes y sacan adelante sus hijos, pero como partido, como pareja muy, muy mala opción No, pues yo no me considero de ellas No, pues ninguna no, se va a considerar así no es que a mí me hacen lo que a muchachos le han hecho a mí me lo han hecho y yo sigo adelante otra vez ¿me entiendes claro como y tiene mí cómo tiene que ser ajá no no me felicitarte y gracias por los mensajes por los consejos nada más cuídate regresamos aquí en el show de Erasno y la Chocolata canta edwin maestro Bobby, gracias por su clase es usted muy grande, no paro de aprender. Maestro Doggy, gracias por enseñarme sobre matrimonio